...en tle Radio Marca, La Glorieta... ...el programa que madruga contigo. Pues hemos llegado al viernes... Es 8 de julio y por delante tenemos un fin de semana marcado por el calor. Hoy tendremos los cielos despejados y alcanzaremos una máxima en torno a los 31 grados. Las universidades ya empiezan a prepararse para cerrar sus cursos académicos, como lo hizo ayer la Miguel Hernández, con un discurso del rector crítico por la duplicidad del grado de Medicina muy crítico. ...por la decisión del Consej... ...y mientras tanto... ...la universidad privada, el CEU Cardenal Herrera... ...pues ha logrado del Consejo ...el visto bueno para implantar... ...el grado de odontología... ...el próximo curso en Elche... ...convirtiéndose así... ...en la primera universidad de la provincia... ...que lo ofrece aquí, en Elche... ...en una ciudad donde sus playas... ...ya se han declarado sin humos... ...con el objetivo de librarse de las colillas... ...y de los fumadores... ...son las noticias que traemos hoy en nuestro sumario... ...en un programa en el que vamos a entrevistar... ...a la documentalista municipal e historiadora Ana Álvarez... ...sobre la prensa satírica de principios del pasado siglo... ...finales del XIX en Elche... ...también entrevistaremos al director del Festival de Cine Independiente... ...Vicente Sánchez, ...porque arranca esta misma tarde... ...en los Cines Odeón, con la nueva sección... De proyecciones de largometrajes de óperas prima. Y a las nueve y media de la mañana tendremos aquí en nuestros estudios de Tele -Elche, Radio Marca a la reina y damas de las fiestas de Elche, las reinas mayores que ya han comenzado su reinado tras la proclamación de este pasado sábado. El vuelo desperdiciado de un jilguero en libertad. Cantemos por las horas que han pasado, revolviendo en el pecado de una historia insustancial. Cantemos en la ingenuidad de una realidad. Si caminos esechados en un Reprimido en el remanso de una vida... ...pues con este pupurri de voces... ...cantemos, nosotros lo hacemos también... ...por un relato de una realidad... Eh, ...que siempre desde un punto de vista crítico... ...que marca el crecimiento de esta ciudad... ...hoy nuestro relato, pues en sumarios... ...lleva esa noticia de portada... ...el rector de la Universidad Miguel Hernández... Eh, ...volvió a criticar ayer la decisión del Consejo... ...de implantar medicina en Alicante... ...en su discurso durante el acto de clausura del curso académico. Mientras tanto, el CEU Elche, esa universidad privada, ha logrado ser la primera de nuestra provincia en conseguir el grado de odontología. Comenzará a cursarse con 60 plazas a partir de septiembre en el campus de Elche. También hoy les vamos a contar que las playas ...han sido declaradas libres de humo... ...en la playa del Altez se volvió a izar la bandera... ...que indica que es una playa sin humo... ...es una iniciativa divulgativa no sancionadora... ...que se extiende ya a todas las playas de nuestro litoral... ...y lo hemos dicho, hoy se inicia... ...la 45 edición del Festival de Cine Independiente de Elche... ...con proyecciones en los cines Odeón... ...a partir de las ocho y media de la tarde... ...con la nueva sección... Eh, que da protagonismo a los directores con sus óperas primas. Y también el Elche Club de Fútbol. En, en lo que se refiere al Elche Club de Fútbol, el propietario Bragarnik regresa a Elche para agilizar la planificación deportiva. Como tarea, tiene por delante firmar entre 6 u 8 refuerzos y cerrar la renovación de Omar Mascarey. En estos días de entrenamiento, las caras nuevas proceden de la cantera. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 7 minutos de las 7 de la mañana vamos a comenzar nuestro relato y la noticia de portada son las universidades y las nuevas titulaciones para el próximo curso. Ayer la UMH cerró su curso académico y en el acto El rector hizo balance de un curso que se cierra con la polémica decisión del Consejo de haber otorgado el grado de Medicina en la Universidad de Alicante. El rector asegura que la creación de facultades por criterio político y no científico pone en riesgo la viabilidad de los planes de estudio. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Ayer se clausuró el curso académico en la Universidad Miguel Hernández con un acto donde se hicieron entrega diferentes premios y donde el rector habló de todo lo ocurrido durante el curso y como no hizo referencia a la polémica de la implantación del grado de medicina en la Universidad Miguel Hernández. Precisamente mostró su preocupación por la creación de este nuevo grado y reclamó que se imponga un mapa de titulaciones que ordene y ponga sentido común a la distribución geográfica de los grados por lo que recordó Que la universidad sigue sin un plan de financiación definido y prometido desde hace ya varios años lo que pone en peligro, dijo, la excelencia y calidad de los títulos actuales. También mandó un mensaje a los políticos a los que exigió sentido común dejando de lado los impulsos populistas que ponen en riesgo, dijo, los proyectos en marcha o los ya consolidados. Por otro lado, anunció que la universidad está preparando la petición de implantación de nuevos títulos de grado y de máster a la Consellería de cara a los próximos años. Vamos a escuchar al rector eh, Juan José Ruiz criticando precisamente la implantación del grado de Medicina. Veamos si sus críticas sur surgen eh, pues, efecto o no en cuanto a que le concedan más grados. Nuestro Consejo Social nos ha apoyado plenamente. La Conferencia de Decanos de Medicina Nacional nos ha apoyado completamente. La Conferencia de Organizaciones Médicas de toda España nos ha apoyado completamente. En solos no nos encontramos, ni mucho menos que a veces a los políticos se llena la, espada, la boca diciendo que la ciencia tiene la respuesta, pero el problema es que no le preguntan a la ciencia y a la técnica. ¿eh? Es decir, la opinión científica y técnica yo creo que está muy clara en este, en este aspecto. Otra sea, cosa pues es que si va haga caso, ¿no? Pues También hablo de los proyectos que se han llevado a cabo este curso, entre ellos las obras iniciadas en todos los campus, siendo la más destacada la construcción del edificio Balona en el campus de Elche, con un presupuesto de 7 millones de euros, será la joya de la universidad. ...está previsto que terminen en mayo del próximo año... ...consta de siete plantas ese edificio... ...cinco aulas, una cinemateca para 120 personas... ...y un sótano para almacenar piezas... ...del patrimonio de la Universidad... ...además el próximo jueves, el 14 de julio... ...se va a inaugurar la sede cultural en la Plaza de Baix... ...ese mismo día por la tarde... ...se celebrará el 25 aniversario... ...de la Universidad Miguel Hernández Delche, ...que acogerá en noviembre otro evento destacado... ...como es la reunión de rectores del grupo Tordesillas... ...que abarca 53 universidades brasileñas, portuguesas y españolas. La semana que viene, el día 14, si no me equivoco, a las 10 de la mañana... ...inauguramos este espacio que se pone a disposición... ...de toda la comunidad universitaria para celebrar todo tipo de actos académicos, exposiciones, cursos, seminarios, talleres, actividades de las cátedras, todas aquellas actividades que puedan encajarse en su arquitectura. Sabemos que es un espacio de unos 500 metros de planta, con lo cual tiene muchas posibilidades. También ayer conocimos la noticia de que la Universidad Privada CEU Cardenal Herrera va a impartir en Elche en septiembre el grado de Odontología en su campus de esta ciudad. Se trata de la primera en la provincia en ofrecer esta titulación con 60 plazas en el primer curso. La puesta en marcha del nuevo grado supondrá la ampliación de la sede del centro, aunque por el momento las clases seguirán en las instalaciones actuales porque aún no se necesitan ...unos laboratorios específicos... ...la formación se va a completar en el futuro... ...con varios másters de especialización... ...en diversas áreas de odontología... ...y estas fueron las declaraciones... ...del director del CEU, Francisco Sánchez. CEU es una gran noticia... ...que la Generalitat nos haya permitido... ...empezar el curso con odontología... ...una titulación nueva que va a traer. En estos momentos para Elche 60 plazas y esperamos conseguir también otras 60 el próximo curso para extranjeros en inglés. Esto supone ser la primera titulación de odontología en la provincia de Alicante y nuestra universidad que ya la imparte en Valencia en español y en inglés espera poder conseguirlo también el próximo año. Es una gran noticia como institución. También la pasada semana recordamos que aquí, en este programa, la glorieta, el director de la UNED Elche, la decana del municipio, ya que lleva 46 años abierta en nuestro municipio, anunció que para el próximo curso esperan ampliar su ámbito de influencia con la apertura de una segunda aula desplazada en Torrevieja y con dos grados nuevos, uno de Educación Infantil y otro de Ingeniería de Energías Sostenibles. Que la UNED... Eh...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 Y para cerrar el bloque dedicado a las universidades... ...nos quedan dos apuntes más... ...la Miguel Hernández ha comprado un mobiliario... ...adaptado para hacer accesibles sus bibliotecas... ...tanto para sus estudiantes... ...como para el resto de la población... ...la iniciativa ha estado impulsada... ...por la Cátedra de Accesibilidad y Entorno Inclusivo... ...Francisco Carreño Castilla... ...con el apoyo de la Fundación Asisa... ...también se ha mejorado la señalización de la biblioteca... ...para la accesibilidad cognitiva y visual... ...y por otro lado... ...la Red de Bibliotecas Municipales... ...ha programado actividades para los más pequeños de la casa... ...durante las mañanas en estos meses de verano... ...y además para este mes de julio han escogido... ...la prensa satírica de finales del XIX... ...principios del pasado siglo... ...para divulgar sus fondos en sus redes sociales... ...a través de Facebook... ...la documentalista e historiadora Ana Álvarez... ...nos hablará hoy en la entrevista... ...que criticaba la prensa ilicitana... ...hace más de un siglo... ...a través de su sátira y de su humor criticaban los unos a los otros, o sea, se criticaban cuando estaban en los partidos liberales o los partidos, se, se criticaban unos a otros. Sí que es verdad que, por ejemplo, en las que hemos seleccionado el Levante, eh, eh, lo que se criticaba pues, son las obras municipales, los proyectos municipales, eh, algunas además, bueno, por ejemplo, hay una de un suicida que se tira del de puente de Canalejas, y es el... Eh, o sea... Eh, hemos comentado que, que ese tipo de humor tan negro y además donde aparece un suicida criticando una obra municipal que fue el acceso a la calzada desde, desde la base de, de, del río, desde el cauce pues, pues hoy no tendría cabida en los periódicos porque esos temas se consideran sensibles y ya no tienen cabida O por ejemplo. Y continuamos también con más asuntos eh, cambiamos de tema Y nos vamos ahora a la playa del Alte donde se ha vuelto a izar la bandera que indica que es una playa sin humos. Una iniciativa que comenzó hace dos años en la playa del Carabasí y que se extiende ya a todas las playas de nuestro litoral. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Pues sí, este año, al igual que el anterior, nuestras playas están libres de humo. Así lo indica la bandera que izaron ayer la Edil de Medio Ambiente, Esther 10, y el Edil de Turismo, Carles Molina, en la playa del Altet. Y se trata de una actuación de carácter divulgativo no sancionador para promover así los hábitos de vida saludable y de respeto a nuestro entorno. Y es que precisamente las colillas son el residuo más abundante en el mar, incluso por delante de los plásticos y que tardan hasta 10 años en destruirse. Es por eso que desde el Ayuntamiento Ivis y Visitelche insisten en la concienciación de la ciudadanía sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco. Y escuchamos ahora a Esther Díez, Edil de Medio Ambiente, y a Isaura Navarro, Secretaria Autonómica de Sanidad. Ook is een campagne de conciënciënciën, desde de Medio Ambiente, een contractueel monitor, die in de volgende 3 semanas informando in de verschillende zones de van de kosten zijn en wat eh, pues, eh, de kosten zijn en wat En die het consume ook de no rest van de usuarios. Y pues a la Secretaría Autonómica de Sanidad no podremos escucharla porque la calidad de este sonido no es óptima. Y otra iniciativa que se ha presentado en Elche ha sido el proyecto Pilotem de la Consellería de Políticas Inclusivas con el objetivo de mejorar la vida de las personas en riesgo de exclusión social. Este proyecto cuenta con una inversión de algo más de 7 millones de euros y a Elche, se van a destinar más de 350.000 euros. Nos da más detalles de esta noticia, de este proyecto, nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El proyecto Pilotem de la Comunidad Valenciana pretende dar estabilidad al personal de servicios sociales y prorrogar las actuaciones destinadas a las personas en riesgo de exclusión social. Se ha presentado frente a técnicos sociales de toda la comunidad en el Salón de Actos de la Policía Local de Elche y cuenta con una inversión de más de 7,2 millones de euros solo en 2022 para más de medio centenar de localidades de la Comunidad Valenciana. A Elche se destina más de 350.000 euros en el presente ejercicio y parte de este montante será para la contratación de seis técnicos sociales y una decena de técnicos de integración social, tal y como ha explicado la secretaria Autonómica de Servicios Sociales, Irene Gavidia. El Edil de Derechos Sociales, Mariano Valera, ha señalado que con este proyecto se da estabilidad y continuidad a estas actuaciones que se están implantando desde su área y la iniciativa de la consellería supone un cambio de modelo con la colaboración ...de los ayuntamientos y de las entidades del tercer sector. Y el Ayuntamiento de Elche... ...forma parte de la Federación Española de Municipios y Provincias... ...y ayer jueves se celebró una reunión... En la, ...de la Red de Transparencia para llevar a cabo medidas... ...a nivel local que favorezcan este derecho de la ciudadanía... De la ciudadanía ...a tener información y datos a su servicio... ...el alcalde de Elche presidió esta comisión... ...celebrada en Pontevedra. Y apenas hace una semana que se celebró el pleno del mes de junio... ...y algunas eh, formaciones políticas como el Partido Popular... ...ya están pensando en la sesión de julio, la de este mes... ...la última antes del parón estival... ...si sí, hace unos días el portavoz Pablo Ruz presentaba... ...una propuesta de pacto municipal... ...para establecer medidas que ayuden a paliar la subida de precios... Ayer presentó una moción para pedir que la asignatura de música siga siendo obligatoria el curso que viene en la ESO. La presentó el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. El Partido Popular está a favor de la cultura. El Partido Popular está a favor de la disciplina de música y por tanto nuestro compromiso es firme y por eso llevamos esta moción al pleno ordinario de este mes de julio para defender la música y para defender la cultura en nuestra ciudad la cultura va a ser una pieza fundamental dentro del proyecto Elche del Partido Popular que pretendemos lograr si llegamos a la alcaldía en el año 2023 y ese compromiso comienza aquí por fomentar la asignatura de música y por fortalecer los vínculos ...de los alumnos con la materia de música y con la cultura. Y seguimos hablando de más críticas... ...porque el polémico proyecto del equipo de gobierno... ...de convertir el mercado provisional en definitivo... ...donde está provocado la creación de una plataforma... ...en defensa del patrimonio cultural cultura de Elche... ...la integran un buen número de ciudadanos... ...que lograron con la plataforma Salveme el Mercat... ...evitar el derribo del viejo edificio... ...ahora no están dispuestos a que se vuelva a repetir... ...la misma historia que el gobierno sin consenso y a menos de un año de las elecciones deje el mercado provisional sobre una zona ajardinada. Escuchamos a José Joaquín Belda ayer en la entrevista que le realizamos como miembro de esta nueva plataforma que se ha creado. Nosotros, esta agrupación de ciudadanos, sobre todo, sobre todo a través de las distintas asociaciones en las que estamos involucrados, lo que hacemos es empujar, empujar para que... La, todas las asociaciones posibles, por eso un poquito comentamos sí. plataforma, porque no es una organización, sino una plataforma. vale Entonces dentro de esta plataforma existen miembros y, y dirigentes de, y representantes de la mayoría, sino uh -huh. de todas las asociaciones críticas de la ciudad y en defensa del patrimonio, y nuestro objetivo va a ser defenderlo. Y Contigo Elche presenta hoy su proyecto para renovar la configuración del tráfico en la avenida San Bartolomé de Tirajana, en Arenales. La formación política instalará a partir de las siete y media de la tarde una carpa informativa en la zona para dar a conocer a los vecinos la propuesta de cambiar a sentido único de la circulación desde el inicio de la vía en el edificio Bahía, con una rotonda que regule mejor el, el tráfico y que finalice un kilómetro y medio después en el edificio Fénix del Mar. ...además apuesta por el aparcamiento en batería... ...según su presidente Carlos San José... ...el diseño actual provoca atascos... ...accidentes con los ciclistas... ...y da una sensación de volumen de tráfico... ...en todas direcciones... ...muy desordenado. Y como adelantábamos... ...desde hace unos días... ...vuelve el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. ...la 45 edición... ...arranca esta tarde... ...en los cines Odeón, ...con la proyección... ...de la nueva categoría de largometrajes... ...serán ocho óperas primas... ...las que se van a proyectar con los directores... ...y e incluso también con algunos de sus protagonistas... ...actores y actrices... ...muy conocidos... ...a partir del 17 de julio... ...será el turno de las proyecciones... ...en el Lord del Chocolateri... ...y en la playa de Arenales de los cortometrajes que se presentan a concurso. El 22 será la gala de clausura y la entrega de los premios a los mejores cortos y largometrajes que han eh, optado a este concurso. Escuchamos al director Vicente Sánchez hablando precisamente del arranque del festival esta tarde con las proyecciones de las óperas prima. Los directores de todas las películas vienen. En el caso de La Pasajera es una doble dirección, vienen los dos. ¿eh? Pero además va a venir eh, Cristina Alcázar, la actriz. Es muy conocida, evidentemente, no hace falta presentarla. Y va a venir también, que lo acabamos de cerrar hace cuestión de horas, va a venir también Ramiro Blas, un actor muy, muy famoso. Muy famoso, argentino. ...y lo vamos a tener también en, en Elche. Ese día va a ser especialmente bonito porque ya solamente con Cristina Alcázar... ...que es de aquí de la tierra, eh, va a tener una presentación muy interesante con los dos directores... ...y encima la presencia de Ramiro Blas. Ese día es muy especial por el número de, digamos, de invitados que vamos a tener... Todo esto, esas proyecciones de los largometrajes con estos cineastas populares, van, se van a desarrollar en los cines Odeon desde este viernes y hasta el 15 de julio. Y la programación habitual de los Odeon pues se va a retomar la semana del 20 al 24 de julio, con El sastre de la mafia, un thriller que traslada al espectador al Chicago de los años 50. Ayer la concejal de Cultura, Marga Antón, presentaba precisamente la programación de los Odeón. Y a todos y a todas, pues esperarles en el Odeón porque... Eh, yo que soy muy fan y que llevo toda la vida yendo y al final son caras conocidas y casi les voy a pasar lista. Espero que podamos decir que el aforo se queda pequeño y que eso signifique que de cara al futuro tengamos que habilitar las dos salas para acoger a todo ese público que va a disfrutar de, de estas óperas primas. Y el MUPE y el Centro Comercial del Aljub eh, han llevado a cabo la campaña Extinguimos el Aburrimiento para divulgar la paleontología y en la que se han realizado diferentes talleres infantiles. A estas actividades, realizadas por los propios paleontólogos eh, del museo, han asistido más de 3.000 personas. En el Centro Comercial, además, se han expuesto esculturas de dinosaurios, muestras de cabeza de los mismos y se ha habilitado una zona de juego y talleres. Y por último, les contamos que desde hoy aparcar en la Universidad de Elche junto al Conservatorio de Música es imposible porque hasta el 22 de julio se ha vallado ese recinto para llevar a cabo el Festival de Música que comienza esta misma noche con la actuación de Miguel Ríos. Un recinto en el que pasarán otros cantantes como Ana Mena, Sergio Dalma o Antonio Orozco, entre otros, a lo largo de este mes de verano.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 Todos los días desde el Beats Club Conviction de El Carabasí con Teresa Fernández. El abanico, tu magazín refrescante de este verano. En tener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 Queda un minuto para llegar a las siete y media de la mañana y después del repaso a las noticias de esta jornada y las previsiones vamos con la crónica deportiva con nuestro compañero José Antonio González. Veamos qué nos cuenta tras el regreso del propietario del club a Elche. Muy buenos días José Antonio. Hola, muy buenos días. Jornada doble de trabajo este viernes para la plantilla del Elche. El equipo de Francisco se va a ejercitar por la mañana en las instalaciones del Martínez Valero y en el gimnasio y por la tarde saltará el césped del Diez y Borra. Continúa, por tanto, la puesta a punto en esta primera semana de pretemporada. Por otro lado, el propietario Christian Bragarnik ya se encuentra en Elche para tratar de dar un empujón a la planificación de la plantilla. Durante las últimas semanas, el argentino ha estado en su país hasta que ahora ha terminado el mercado en Argentina. Como tarea tiene por delante firmar entre 6 u 8 refuerzos y cerrar la renovación de Omar Mascarell. Hay que tener en cuenta que hacen falta fichajes en todas las líneas pese a que a día de hoy la primera plantilla está formada por 17 futbolistas. En estos días de entrenamiento las caras nuevas llegan desde la cantera. Jóvenes como Carles Marco, Manu Coca o Rodrigo Mendoza están a las órdenes de Francisco. Mientras tanto los días pasan pero no llegan caras nuevas en forma de fichajes. Respecto a la pretemporada, cabe recordar que el equipo ilícitano va a debutar el sábado 16 de julio ante el Newcastle Sub-23. También se enfrentará a Villarreal, B, y Getafe. Por cierto, respecto a la campaña de abonos, el club ha comunicado que a partir de hoy se empiezan a enviar las cajas regalo a todos aquellos abonados que hayan renovado su carné vía online. La caja incluye el carné, una pulsera y una bandera conmemorativa del Centenario. Hasta luego, Gracias, José Antonio, y sepamos ahora cuál es el tiempo para este fin de semana. En estos momentos tenemos una temperatura de casi 23 grados y medio, pero alcanzaremos, superaremos los 30 grados o no. Eso nos lo cuenta nuestro compañero Vicente Bordonado. El Tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. ...colaboran Autofima Hyundai... ...y la vaquería del Candel. Muy buen día con la dorsal anticiclónica... ...estará garantizada la estabilidad atmosférica... ...durante este fin de semana con cielos despejados... A lo largo de esta madrugada, ausencia de nubosidad y de viento que nos ha dejado temperaturas más bajas en el sur del Candelch, aquí en la ciudad, noche tropical, en la estación meteorológica de Telaez, las temperaturas no han bajado de los 22 grados, mientras que en pedanías como Matola, Derramador, Valverde, o Maitino hemos alcanzado los 18 grados, en Santa Pola una mínima en torno a 23 grados. Hoy tendremos cielos despejados, viento en calma a primeras horas y a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste las temperaturas comenzarán ya a subir máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 31 grados en el sur del candel se rozaremos los 31 32 grados fin de semana estable anticiclónico con cielos despejados temperaturas que van a rondar ya los 32 grados sensación térmica de bochorno noches tropicales con valores en torno a los 22 grados y para la semana que viene con el avance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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. 7 y 34 minutos de, de la mañana y vamos con otra de las eh, pues, eh, canciones que hemos seleccionado para este viernes Ni yo para ti, ni tú para mí. La canción de Uge Pagudonés y Jarabe de Palo. Suena ...recuerdos de noches robadas... ...de engañar al destino... ...en cuanto nos vimos... ...de sábanas blancas de tu pelo en mi cara... ...de ir depacito y que la noche no terminara... ...de no tener prisa... ...y morder tu sonrisa... Mentira, fue color en la almohada. Dulce, tus besos, cuando te marchabas. Dulce, la de tu mirada. Dulce, palabras que me quemaban. porque El deseo caprichoso de naufragar no en tus ojos. Porque dejamos pasar tantas cosas. La distancia cada vez era más corta Bebamos vinos sin hacer ruido Dejemos que la luna sea testigo Que por mucho que ande, anda Siempre, siempre conmigo Que no fue casualidad Que los momentos vividos Al tiempo robados Sea al destino pedido prestado Ni tú para mí Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti, ni tu para mí, ni yo para ti, ni tu para mí. Tan claro que niet separamos, niet para mí, niet yo para niet te tú para mí, laat, niet te laat, niet te laat, niet te laat, niet te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 Este viernes comienza en Elche el Festival de Cine Independiente... ...con el estreno de su ciclo de óperas primas... ...las óperas primas, las primeras películas de los directores... ...por primera vez se han seleccionado ocho largometrajes... ...de cineastas que se estrenan... ...se proyectarán en los cines Odeón... ...y esta sección ha permitido que el festival dure más de lo habitual... ...pasando a dos semanas de duración... ...el 22 de julio se clausurará... ...con la entrega de premios en el Lord del Chocolate. ...pues bien, para hablar de este arranque... ...contamos con su director Vicente Sanchís... ...buenos días... ...hola, buenos días, encantado de nuevo... ...bien, comienza con algo nuevo... ...un ciclo de óperas primas... ...¿por qué el largometraje para un festival... ...que lleva 45 años ofreciendo cortometrajes?... Sí, porque es la evolución natural, eh, concretamente el concepto de ópera prima. Eh, nosotros no vamos a dejar de ser lo que somos, somos un festival de cortos y lo vamos a seguir siendo. De hecho, tenemos ya la sección oficial con 84 cortos, que ya la, la presentaremos. Pero eh, se hacía, parecía casi lógico y natural que hubiéramos una evolución hacia el, hacia el largometraje, pero siempre manteniendo eh, la razón de ser del festival. Y la mejor razón de ser es, son las óperas primas, son los primeros largometrajes hechos por directores de cortometrajes. Esa es la evolución que estamos, que estamos siguiendo y yo creo que es la línea adecuada. <coughs> yo de momento, a medio plazo, en el largo plazo, veo que saltemos, <coughs> Perdón. Veo que saltemos a, a, ficción, a películas de ficción normales y corrientes, ¿no? Yo siempre veo el sentido fundacional, lo veo y lo veo con las óperas primas. Yo creo que es un, un acierto y yo espero que al público de, que vaya a visitarnos a partir de mañana, a los Cines Odeón, yo creo que lo disfruten mucho. Bueno, esta entrevista está saliendo hoy viernes. Eh, Vicente, los largometrajes se estrenan en los Cines Odeón. ¿Por qué no en el Orde del Chocolater son más cómodas las butacas por la duración de las películas y luego el posterior? Eh, sí. sí. Bueno, es, eh, tiene, tiene que ver concretamente con el tema, digamos, logístico y capacidad de proyección, no, que no de capacidad de aforo. Eh, el proyector que tenemos para el huerto, para el Orde del Chocolater, es un, es un proyector Full HD. Eh, mm, ...es más, este año lo hemos, digamos, le hemos dado una, nueva, una segunda vida... ...porque lo hemos cambiado por dentro... ...tiene lámparas nuevos, ...o sea que va, la, la mejoría de la proyección se va a notar... ...pero nosotros entendemos que... Eh, ...que un largometraje... ...los largometrajes ahora mismo... ...están proyectando en lo que ahora mismo digitalmente... ...se podría considerar el antiguo 35 milímetros que es el 4K, el, de, el formato DCP. Claro, el formato DCP, el proyector que tenemos actualmente en el huerto, por muy bueno que es, no admite eh, esa resolución ¿no? eh, tan, tan súper 4K, ¿no? incluso 8K. Entonces, los cine de socia, sí que lo tienen, sí que tienen, eh, permiten proyectar en DCP Y también mmm, como segundo objetivo es una manera también de esparcir, por decirlo de una manera, de esparcir el festival por la ciudad de Elche, teniendo varias sedes. Hemos contado con la colaboración del, del ayuntamiento, mmm, es muy agradecer, la entrada es, a partir de hoy viernes, la entrada es totalmente libre ¿eh? es gra y gratuita. ¿A qué hora empieza? ¿A las ocho y media? A las ocho y, y media, entre el hoy ocho, viernes, hasta el próximo viernes 15 de julio, a las ocho y media. Vendrán, además, no es proyectar por proyectar. Tenemos la suerte de que van a venir todos los directores. Va a ser proyección más coloquio. Y en algunos casos, como por ejemplo el día, el, el domingo... No, el sábado, mañana es sábado, perdón, si hablo de memoria, mañana es sábado... ...el día 9, cuando se proyecte el universo de Oliver... ...va a venir, aparte del director Alexis Morante... ...va a venir un actor de categoría nacional... ...muy conocido, que es Pedro Casablanc ...Pedro Casablanc es actor de, en este largo... ...en el universo de Oliver... ...y tiene interés en venir a Elche... ...esto es algo que hace muchos años que no veíamos... ...y que por fin estamos otra vez recuperando... ...que los actores de mucha fama vuelvan a venir a Elche... ...a estar con el público, a estar con sus directores... ...y comentando con el público las películas... ...y además... Eh, ...ya os anticipo también a vosotros... ...que el día... ...el próximo miércoles día 13... ...si no me fallan los cálculos... Eh, ...cuando proyectemos La Pasajera... ...aparte de... Eh, ...tendremos a los dos directores del largo... Eh, ...va a venir la actriz... ...que es Cristina Alcázar... ...que no hay que presentarla... ...y licitana... ...de mucho reconocimiento nacional... Vendrá también a, a, a mostrar el corto a su ciudad, a Elche, y también vamos a tener a un actor muy famoso argentino, que es Ramiro Blas. Es muy, muy conocido. La, a la gente que no le venga en la cabeza, si lo busca en Internet, lo van a reconocer en el cero coma. Eh, es el segundo famoso que de momento nos ha, nos ha adelantado que viene a, a Elche. Entonces, yo creo que solamente con esta primera semana ya es un lujo el, el festival. Más luego los, los cortos, por supuesto. Luego hablamos de los cortos. Los largometrajes seleccionados, ocho en total. Uh -huh. ¿Qué historias cuentan? A ver, hay algunas historias eh, que son muy de la tierra. Hay algunas, por ejemplo, Tross, que es muy de cine independiente, muy del hilo. Es, es un... Um, Cuando lo vio el jurado, por ejemplo, eh, Tross, que es tierra, eh, pensaba que estaba viendo un largo a lo grande. Eh, ¿Por qué? Porque tiene esa sensación de contar una historia que ya hemos visto muchas veces en los, en los cortos. El drama, el drama rural, el drama de la España vaciada y los conflictos que hay muchas veces en, en espacios tan vacíos por, por las lindes, ¿no? Es algo que que nuestros mayores y mucha gente del campo, del, de los pueblos del interior, sabrán de lo que estoy hablando. Pero eso es muy especial. La pasajera es un thriller muy futurista, que ahora está de moda de darle a los thrillers futuristas darles este aire ochentero, ¿eh? como las series que hay ahora mismo en, en Netflix, ¿no? De Stranger Things. Ese aire ochentero es la, lo refleja muy bien la pasajera. No la voy a. no voy a hacer spoiler, pero es una historia de thriller, de ciencia ficción con ese aire antiguo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Bueno, pues no y sé. Y también que... el universo de Oliver, pues, bueno, pues vale. son los sueños de la infancia. Es algo que para el público familiar pues les va, les va a gustar mucho. Sí. Hay thrillers muy duros, como por ejemplo Adiente de Perro, eh, que creo que se o va a pasar, o ha pasado limitadamente por por Elche o va a pasar, pero que el público de Else la podrá ver en su esplendor. Eh, en fin, bueno, son historias es, es, muy, muy escogidas, muy, que tienen muy el sabor de un corto largo, uh -huh. por decirlo de alguna manera, o sea que van al hilo, también tienen ese sí. sentido... ...de la filosofía de este festival. Y seguro que son buenas porque el jurado de este festival... ...nunca ha decepcionado. Eh, Vicente, los cortometrajes, las proyecciones, ¿cuándo empiezan? Porque estas son las proyecciones gratuitas en los cines Odeón ...a partir de este viernes y hasta el viernes que viene... ...a las ocho y media de la tarde con coloquio... ...de directores y famosos y actores y actrices. ¿Pero cuándo empiezan las proyecciones de los cortos? Las proyecciones de los cortos empiezan el domingo 17... Eh, 17 de julio, el domingo, a las 9 y media en el Lord del Chocolater, entrada libre y sin restricciones. Este año, en principio, si no se tuercen las cosas, volvemos a la normalidad del año de 2019. Eh, y también recuperamos, eh, que no podíamos hacerlo en dos años, eh, recuperamos las proyecciones al mismo tiempo en la playa de Arenales del Sol, también a las 9 y media. Eh, ahí se van a proyectar una media de unos entre 16-19 cortos cada, cada noche aproximadamente wow, vale mucho contenido Está muy, muy concentrado sí. muy concentrado este año es una experiencia estamos probando porque hemos quitado un poquito hemos quitado dos días al, al festival tradicional ¿no? a la, al esquema tradicional un día se lo hemos dado a, a los largos ¿eh? que es el, el viernes 15 Y el sábado 16 estaremos en el huerto también, pero estaremos con eh, dos actividades muy interesantes. A las 7 de la tarde un coloquio sobre series de televisión que van a venir primeros estabas como Javier Olivares, el creador de la serie El Ministerio del Tiempo, o Coldo Serra, que es uno de los directores de la Casa de Papel. Se va a hablar con, eh, también con Tirso Calero, que ahora mismo es jefe de contenidos en MediaPro, ...y es guionista de series como Cuéntame, eh, Amar en tiempos revueltos, etc. Eh, vamos a hablar de series de televisión, de lo que uh -huh. ahora mismo está viviendo un auge... ¿no? ...el audiovisual español, gracias a las series de televisión. Vamos a comentar cómo se hace una serie de televisión de éxito y a contar anécdotas. Bueno, ¿no? Y el mismo día, eso es a las 7 de la tarde en El Huerto. Y por la, a partir de las nueve y media vamos a proyectar un largometraje documental... En, ...que nos cede en premier... Radio Televisión Española, que es sobre la figura del poeta valenciano Francisco Brines. Eh, la directora es Rosana Pastor, valenciana, sí. es muy conocida y también tiene, todo tiene un hilo con el FICIE, claro. un hilo porque Rosana Pastor ha sido eh, jurado de este festival hace años. Vicente, fue no hay más tiempo ya hemos consumido los 10 minutos oh, ya está. <risa> sí, el <risa> poeta se valenciano se premio eh, Cervantes, eh, sin Cervantes. Duda, es sin duda uh -huh. un imprescindible el festival ya ha cumplido 45 años, ya se ha hecho mayor y ya es momento de cambios veremos si funciona esto de los largometrajes y cortometrajes para la uh -huh. próxima edición así que suerte hoy, bien, hoy empieza este festival La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Bueno, pues después de hablar de cine con Vicente Sánchez... ...por el arranque del Festival de Cine Independiente... ...vamos a seleccionar en nuestras canciones... ...para este viernes, 8 de julio... ...a un actor, también cantante... ...estamos hablando del actor belga Mateo Simoni... ...quien protagonizó la película Marina... ...y esta fue una de sus canciones. Mi sono enamorato di Marina... Una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille allora, quando le dissi che la volevo amare. Mi een un bacio e l'amor sboccio, Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa, marina, marina, marina, ti voglio al più presto sposa, oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinar. Sto sposa, o mia bella mora, non mi lasciare, non mi regaat. En deze música, de comprar comprar. Legends en de band. Bakkers en Sagafe persi de kas. Een básica, no és la ve, el dilluns, a dieta. Calcetines, 6 persin persi, el 6 en Les Enrevailles is de la teua Zona de Confort. de 50 botellas, Radi, de Chatsen metres sin menu chapel. en Les Enrevailles spatiotemporal. Regideuría de Comerce, Ajuntament Consellería de Economía Sostenible, Sectors Productes comercio y trabajo.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 La glorieta con Rosmarie Alonso. I was Quedan cinco minutos para llegar a las 8 de la mañana para volver a contarles las noticias de nuestra jornada de este viernes 8 de julio. Pero antes de ello, vamos a recordar lo que José Antonio González, nuestro compañero de deportes, nos está contando desde las 7 de la mañana y es que ha regresado el propietario del club, el Elche Club de Fútbol, y lo que quiere es agilizar ya ...la plantilla deportiva, la planificación deportiva... ...muy buenos días José Antonio, cuéntanos...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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel. Pues en estos momentos tenemos casi 24 grados de temperatura. Sepamos hasta qué temperatura máxima vamos a llegar hoy y también el fin de semana. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues hemos llegado ya a las 8 de la mañana. Es la segunda hora del programa La Glorieta de este viernes, 8 de julio. Las universidades eh, cierran sus cursos académicos, como lo hizo ayer la Miguel Hernández, con un discurso del rector muy crítico con el Gobierno valenciano, sobre todo por la falta de financiación, no paga lo que debe a las universidades y también porque duplica grados, no ha sentado nada bien en la Miguel Hernández que se haya implantado o que se haya autorizado implantar el grado de Medicina en la Universidad de Alicante. Eso es lo que decía ayer, eh, volvía otra vez a repetirlo ayer el rector de la Miguel Hernández en su discurso de clausura de este curso académico. Nuestra compañera Marga García nos cuenta la noticia. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Ayer se clausuró el curso académico en la Universidad Miguel Hernández con un acto donde se hicieron entrega diferentes premios y donde el rector...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 Bien, pues el rector Juan José Ruiz no solo habló de la implantación de medicina en la Universidad de Alicante, también hizo un repaso de los proyectos que se han llevado a cabo en este curso y entre ellos las obras iniciadas en todos los campus, siendo la más destacada la construcción de ese edificio Balona en el campus de Elche. ...junto a la avenida de la Unesco... ...con un presupuesto de 7 millones de euros... ...será la joya de la Universidad del de del Campus... ...está previsto que terminen las obras... ...en mayo del próximo año... ...el edificio consta de 7 plantas... ...5 aulas, una cinemateca para 120 personas... ...y un sótano para almacenar piezas... ...del patrimonio de la Universidad... ...entre otros, eh, otros usos... ...además este jueves... El próximo jueves, el 14 de julio, se va a inaugurar por fin la sede cultural en la Plaza de Baix, en el Centro Histórico. Ese mismo día, por la tarde, se celebrará el 25 aniversario de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que acogerá en noviembre otro evento destacado con la reunión de rectores del Grupo Tordesillas, que abarca 53 universidades brasileñas, portuguesas y españolas.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 esos laboratorios específicos. La formación se, se va a complementar en el futuro con varios másters de especialización en diversas áreas de odontología. Esto es lo que nos contaba ayer el director del CEU, Francisco Sánchez. es una gran noticia que la Generalitat nos haya permitido empezar el curso con odontología, una titulación nueva que va a traer.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 La pasada semana, en este mismo programa La Globeta, el director de la UNED Elche, Francisco Escudero, eh, pues dijo que, se va, que van a ampliar el ámbito de influencia de la UNED con la apertura de una segunda aula desplazada en Torrevieja y con dos grados nuevos, educación infantil y otro grado en ingeniería de energías sostenibles. Lo escuchamos. Que la UNED... Eh...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 ayer mismo en la playa del Altet para indicar que es una playa sin humos. Es una iniciativa que comenzó hace dos años, como ha dicho, en la playa del Carabasí y que se extiende ya a todas las playas de nuestro litoral. Y continuamos con otra iniciativa que se presentó también ayer en Elche, fue el proyecto Pilotem de la Consejería de Políticas Inclusivas, con el objetivo de mejorar la vida de las personas en riesgo de exclusión social. Este proyecto cuenta con una inversión de algo más de 7.200.000 euros y a Elche se van a destinar más de 350.000. Nos da los detalles nuestra compañera Iziar Martínez. Buenos días.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 Colaboración de los ayuntamientos y de las entidades del tercer sector. Entendemos que va cerrando el círculo de intervención, va cerrando el círculo de poder seguir trabajando. En bueno, estábamos escuchando a Mariano Valera, pero tampoco la calidad de este audio es suficiente para entenderlo. Así que pasamos a otra noticia. Vamos. ...con el Ayuntamiento de Elche... ...que forma parte, ya lo saben... ...forma parte de la Federación Española de Municipios y Provincias... ...y ayer jueves... ...se celebró una reunión de la Red de Transparencia... ...para llevar a cabo medidas a nivel local... ...que favorezcan este derecho de la ciudadanía... ...a tener información y datos a su servicio... ...el alcalde de Elche presidió esta comisión... ...celebrada ayer, como decimos, en Pontevedra... Y apenas hace una semana que se celebró el Pleno de junio y algunos grupos políticos como el Partido Popular ya están pensando en la sesión de julio, la última antes de irse de vacaciones. Si sí, hace unos días el portavoz popular Pablo Ruz presentaba una propuesta de pacto municipal para establecer medidas que ayuden a paliar la subida de los precios, ayer el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, presentó la segunda moción. ...para que irá al pleno de este mes para pedir... ...que la asignatura de música siga siendo obligatoria... ...el curso que viene en la ESO... ...escuchamos a Navarro. El Partido Popular está a favor de la cultura... ...el Partido Popular está a favor de la disciplina de música...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 Y el partido político Contigo Elche presenta hoy, tiene previsto, presentar su proyecto para renovar la configuración del tráfico en la avenida de San Bartolomé de Tirajana, en Arenales. La formación política instalará a partir de las siete y media una carpa informativa en esta zona para dar a conocer a los vecinos la propuesta de cambiar a sentido único de la circulación desde el inicio de la vía en el edificio Bahía, con una rotonda que regule mejor la circulación y que finalice...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 Su 45 edición lo hace esta tarde a las ocho y media en los cines Odeón y además proyectando una categoría nueva, la de los largometrajes. Un total de ocho óperas primas se van a proyectar con sus directores y también con algunos de los actores y actrices de gran prestigio. Ayer eh, lo comentaba Vicente Sánchez de esta forma.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 La concejal de Cultura, Marga Antón, animaba ayer cuando dio la programación de los cines Odeón, que se retomará después del ciclo de las óperas prima, 20, a partir del 20 de julio, con la película El sastre de la mafia, un thriller que traslada al espectador al Chicago de los años 50. También habrá una comedia, Mentes Maravillosas o El Callejón de las Almas Perdidas, que tendrá un horario especial a las cinco y media y a las ocho y media. El resto de películas serán a las cinco y media, a las ocho y a las diez y media de la noche. Pues mientras estaba presentando la programación de los Cines Odeón, aprovecho para animar a todos a que asistan a las proyecciones de las óperas primas del Festival de Cine Independiente. La escuchamos.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 Ocho minutos quedan para llegar a las ocho y media de la mañana y nosotros ahora vamos a disfrutar con esta canción, uno de los éxitos de Cristina Aguilera.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 ...la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tres minutos quedan para llegar... ...a las ocho y media de la mañana. Y con esta sintonía, la del deporte... ...vamos a dar paso a nuestro compañero José Antonio González... ...que nos cuenta... Pues el regreso de Bragarnich a Elche para darle un empujón a la planificación deportiva y también cómo van los entrenamientos de la plantilla. Buenos días, José Antonio.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 Hasta luego, José Antonio, gracias y vamos a ver eh, qué temperatura nos espera para este, esta jornada de viernes. En estos momentos tenemos 24,3 grados y también para este fin de semana. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Es momento de irnos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche Allí está Jesús Iniesta. Para decernos en estos momentos cómo está el tráfico en nuestra ciudad, en el casco urbano. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, es, eh, Hemos llegado ya, por fin, es viernes. Jesús, ¿qué, sí. ¿qué tenemos para el fin de semana y qué tenemos para esta tarde también en cuanto a, a tráfico se refiere? ¿Algún corte? Sí, mira, esta mañana eh, sigue el tráfico como fluido, como durante toda la semana, en los principales días de la ciudad. En los puentes tendremos algo más de tráfico, pero sin dificultades importantes, salvo en el puente de la llenaitad. ...y en la avenida de Pedro Juan Perpiñán... ...que continúan con un solo carril... ...en cada sentido de circulación... ...debido a las obras del carril bici... ...y a el tráfico es denso en la rotonda de Ayup... ...y en el último tramo de la calle Federico García Lorca... ...con retenciones en la rotonda de la Magrana... ...algunos colegios continúan con actividades de verano... ...atención a las zonas con centros escolares... Y en cuanto a cortes de calle, durante todo este mes de julio están previstos trabajos para el cambio de la cubierta del colegio Valls-Vinalopó. Habrán reservas de estacionamiento y cortes de las calles Doctor Caro y Teodoro Llorente, eh, que son las lindantes al colegio. Del 7 al 23 de julio está prevista la limitación de estacionamiento y cortes de la calle de la zona de la universidad, entre José el Luis Rodríguez Barceló y Rotonda de la estación de autobuses y desde las 10 de esta noche hasta las 10 de la mañana del sábado está prevista la reserva de estacionamiento en el aparcamiento de superficie existente en la calle Rector junto a Lor del Monjo. Durante todo el verano se realizan muchos viajes de trayecto corto y siguen siendo las carreteras convencionales donde se producen los accidentes más graves. Mucha precaución y, por supuesto, recordarles de la importancia del uso del cinturón a todos los ocupantes del vehículo, respetar los límites de velocidad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce. Esto es todo desde la sala contra el tráfico del Ayuntamiento de Elche, con una circulación fluida y segura al Servicio de Ciudadana. Buenos días y buen fin de semana. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Refréscate este verano con Telelch. Todos los días desde el Beach Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrández. El abanico Tu magazín Refrescante de este verano. En Telch. ...8 y 37 minutos de la mañana... ...vamos a abrir los diarios nacionales... ...la prensa local a ver qué nos trae... ...en esta jornada de viernes 8 de julio... ...pues casi todos los diarios... ...coinciden en la misma fotografía... ...la de Boris Johnson en primer plano... ...y el 10 de Down Street al fondo... ...la dimisión de Johnson... ...es la que ocupa las portadas de los periódicos... ...el país, dice, titula así... ...Johnson dimite al quedarse solo... ...el primer ministro británico... ...tira la toalla ante la rebelión en su partido... ...al que califica de rebaño... ...la renuncia no será efectiva... ...hasta que los conservadores elijan a un nuevo líder... ...y la oposición laborista prepara... ...una moción de censura... ...para que el relevo no se prolongue meses... ...como pretende... ...Boris Johnson... ...hay otros titulares... ...aparte de la de dimisión del primer ministro... ...es el Feijó, por ejemplo... ...el país dice que quita importancia... ...las maniobras de Villarejo y Cospedal... ...Pablo Iglesias, entrecomillado... ...el país recoge esta frase... ...esta basura ha alimentado el relato mediático... También hay otros titulares en el país, como multadas seis constructoras por concertar licitaciones durante 25 años. Es una de las conclusiones a las que llega la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha multado con 203 millones de euros a las seis mayores constructoras españolas por haber concertado miles de licitaciones públicas ...durante esos 25 años... ...desde el 92 hasta 2017... ...también el país recoge que defensa... ...se plantea revisar los sueldos... ...de los 120.000 militares... ...también el país eh, en portada... ...trae la retirada de Rafa Nadal... ...en eh, el Gran Slam de Wimbledon... ...para que su lesión no empeore y por último otro de los titulares del país es que solo madrid beca rentas altas para bachillerato y fp privados el periódico abc también recoge a boris johnson su dimisión y dice que renuncia como líder conservador pero seguirá como primer ministro hasta que tenga sucesor nombra un nuevo gabinete de transición hasta otoño además eh, entre comillado eh, El ABC asegura en su portada que las democracias precisan de un periodismo libre. Aparece el rey Felipe VI, quien afirma durante la entrega de los premios Cavia, Luca de Tena y Mingote que a una actualidad sin descanso solo puede seguirle una prensa sin descanso. El mundo recoge la misma fotografía del primer ministro Boris Johnson y atrás el 10 de Downing Street, su residencia oficial en Londres. Y titula el mundo la pirueta final de Johnson. Dimite, pero intenta quedarse. El primer, el, el ministro, británico, el primer ministro británico renuncia, pero dilata su salida al menos dos meses hasta que los Tories elijan un nuevo líder. ...crecen las voces dentro y fuera del partido... ...para que su marcha sea inmediata. También, El Mundo nos cuenta en portada... ...que Nadia Calviño aprovecha la ausencia de Yolanda Díaz... ...para liderar el diálogo social... ...hasta ocho ministros del PSOE... ...se reunieron con los agentes sociales... ...sin la titular de trabajo... El G7 de la construcción manipuló miles de contratos de obras públicas. También recoge la sanción multimillonaria impuesta por la Comisión Nacional de Mercados a el Grupo G, a ese grupo de las constructoras más importantes de este país. También el mundo trae en su portada... ...la retirada de Nadal de Wimbledon... ...por la lesión que sufre en la zona abdominal... ...y agresión a Berchale... ...al gobierno de Pamplona en Los Sanfermines. ...tres policías municipales resultaron heridos... ...en un ataque muy preparado... ...según el alcalde de esta capital... ...y la razón... ...misma fotografía de Boris Johnson... ...del Brexit, del Brexit al Boris Exit... Dice que Johnson renuncia tras tres años turbulentos. Cede a la presión y abandona, pero continúa como premiar hasta otoño. Nombra un nuevo gabinete, pero solo podrá gobernar como interino. Otro de los titulares son los mismos que aparecen en el resto de los diarios. El dolor puede con Rafa Nadal. La lesión abdominal le impide jugar las semifinales de Wimbledon. También recoge en portada a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, con el director de la Organización Mundial de la Salud. Dice, Sánchez rechaza las presiones de los varones y se aferra a la coalición. Considera que para movilizar a la izquierda tiene que haber un trabajo conjunto. Tres policías heridos por los saberchales durante la procesión de San Fermín. La misma agresión que recoge el mundo también la atrae en portada el diario La Razón y el Papa Francisco sobre su renuncia, entre comillas, que a esta edad me río de mí mismo y sigo. Estas son los principales, eh, las principales portadas de los eh, diarios nacionales, no de todos, sino de algunos, del ABC, La Razón, El Mundo y El País que les traemos cada día aproximadamente a esta hora aquí en el programa La Glorieta para mantenerles informados.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 La colección de prensa satírica en este país no es muy extensa porque siempre ha estado condicionada por la libertad de expresión y por los cambios políticos que se han... ...sucedido en los regímenes... ...en Elche, en los gobiernos... ...y en el che, al igual que en otros puntos del país... ...hemos tenido revistas y periódicos locales... ...de carácter satírico... ...la biblioteca Pedro Ibarra... ...cuenta con un primer ejemplar... ...por ejemplo del Agorero de 1836... ...y haciendo un repaso por encima de los ejemplares... ...que se conservan de otras publicaciones... ...como el BOU... ...todos tienen una característica común... ...carecen de viñetas humorísticas... ...este mes... La red de bibliotecas municipales de Elche ha escogido precisamente este tema, la prensa satírica en Elche del pasado siglo y el humor gráfico local para divulgar los periódicos y revistas que se conservan en el archivo municipal. En sus redes sociales lo han divulgado como Facebook y para hablar de ello contamos con la documentalista del Ayuntamiento e historiadora Ana Álvarez. Buen día, Ana. Buen día. ¿Qué sabemos de la colección de prensa satírica que queda en, el, en la biblioteca, en las bibliotecas municipales? Eh, vamos a ver, eh, se conservan no solamente prensa satírica, sino también prensa seria, por decirlo de alguna manera. Sobre todo eh, es prensa de opinión, eh, algunos ejemplares son de, de, algunas cabeceras son de finales del XIX, pero fundamentalmente del primer tercio del siglo XX. ...ya está la guerra civil... ...ese es el momento álgido... ...como ya señaló en su momento Miguel Ors... ...en un trabajo, en un catálogo que hizo de la prensa histórica... Eh, ...el director de la Cátedra Pedro Ibarra del Che... ...de la OMH... ...pues como él ya señaló en un trabajo publicado... ...si no recuerdo mal, en 1984... ...ese es el momento álgido de la prensa ilicitana... ...que eh, coincide... Eh, ...la eclosión de la prensa en el que coincide... Con, digamos, una apertura, mmm, de la, con la posibilidad de, de, de nuevas publicaciones a partir de, la, de una apertura de la ley de prensa de 1883. Y es a partir de ese momento que empiezan a aparecer publicaciones locales y ese momento se cerrará con la guerra civil. Un, apartado, digamos, eh, un pequeño apartado... Mmm, de esas publicaciones, las publicaciones fundamentalmente con una mayoría aplastante, publicaciones políticas y con una fuerte presencia de las publicaciones de carácter socialista, pues eh, llegarán, eh, eh, como no podía ser de otra manera, a la guerra civil que eh, después con la represión que conllevó el final de la guerra, pues todas estas publicaciones desaparecieron y quiero señalar que casi es un milagro que hayan permanecido en el CIC y que ahora las conserve la biblioteca. Y eso es lo que habéis difundido este mes. ¿Por qué habéis escogido la prensa local y la sátira para difundirlas en, en vuestra red social, en Facebook? Bueno, la verdad es que todos los meses, como bien sabes, hacemos una publicación sobre el fondo antiguo y el fondo local de, que conservamos, así como el archivo, por ejemplo, publica el documento del mes, porque es una manera de divulgar entre el público en general ...los fondos que conservamos... ...tanto el archivo como la biblioteca... Eh, ...yo generalmente... ...bueno, eh, estoy encargada... ...por la biblioteca de, de esta... ...de esta actividad... Eh, ...en los meses, eh, reconozco que en los meses de verano... Eh, ...solemos escoger temas... ...digamos, eh, veraníos, ...frescos, ¿no?... ...las barracas, por ejemplo, el año pasado... ...o este, este, este julio... ...nos pareció interesante hacer un acercamiento... ...a las viñetas, porque hay muy poquitas... Eso sí que es verdad, hay prensa humorística y prensa satírica, pero la mayoría eh, es texto. Eh, sin embargo, en un periódico específico, fue Levante, que fue una revista ilustrada con una cierta calidad y tal, sí que aparecen viñetas firmadas además por humoristas locales, que es una pena, pero no hemos podido localizar quiénes son, quién se encuentra debajo de los seudónimos con los que firman. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Casi toda la sátira y el humor, porque era reírse de los políticos, de los acontecimientos. Luego me explicarás para qué se utilizaba la sátira en la prensa local de principios del siglo XX, finales del XIX, pero todo se firmaba con seudónimos. Eh, Ana, eh, o sea, ¿habéis hecho algún estudio de, de qué se reía la prensa local con la sátira? ¿Qué criticaba? Realmente se criticaban los unos a los otros O sea, se criticaban cuando estaban en los partidos liberales O los partidos, tal, se, se criticaban unos a otros Sí que es verdad que, por ejemplo, en las que hemos seleccionado el Levante eh, eh, Lo que se criticaba pues, son las obras municipales, los proyectos municipales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 Hay otro sobre la pandemia imperial que realmente está tratando un tema tan sensible ahora como es el maltrato eh, eh, de género, pero vestido al revés, porque es eh, la mujer macho que pega al hombre. O sea, mm, se, se ve el paso del tiempo. ¿Estos fondos cómo los tenéis? Vamos a ver, eh, estos fondos, eh, cualquiera que quiera acceder a ellos, la mayoría, porque estamos en fase de digitalización y de restauración, pero cualquiera que quiera consultar, la mayoría de los fondos están colgados en internet, en la web del ayuntamiento, en la hemeroteca municipal. Es decir, entras en la biblioteca, en, los, en, la, en la web de la biblioteca municipal, por Google, por ejemplo, poniendo bibliotecas municipales elche, Y ahí aparece una pestaña, que es Hemeroteca, y ahí se puede entrar a estas cabeceras y consultarlas digitalmente. De hecho, eh, bueno, te voy a comentar, por ejemplo, una de las últimas consultas que tuvimos la tuvimos desde Cádiz, preguntándonos por un articulista de un periódico, Liberación, que era un periódico anarquista. Y hay un señor en Cádiz que está haciendo un trabajo de investigación sobre esta señora que escribía en diversos periódicos y que escribió en el periódico Liberación de Elche, ¿no? O, por ejemplo, tenemos personas de Elche que están investigando desde, por ejemplo, dos, eh, por ejemplo personas que están investigando eh, eh, diversas facetas, como, por ejemplo, la educación en Elche, eh, personas que están investigando, por ejemplo... Eh, ...la festa también, porque aparece gente que está, por ejemplo... ...ahora que se cumple en el eh, centenario de la creación del Elche Club de Fútbol... ...que nos ha preguntado por, la, por, por cómo aparece esa fundación... ...en los periódicos locales, etcétera. ¿Y, ¿Y hay sátira al Elche, a los partidos del Elche, al Misteri?... ...¿hay alguna sátira? Eh, mm, no, <risa> en principio, bueno, puede haberla... ...pero vamos, nosotros no hemos llegado a ese nivel de profundizamiento... Lo que sí que es curioso, por ejemplo, y lo hemos, bueno, es, es cómo se trata el misterio, por ejemplo, en los años de la República. ¿no? Eh, al ser una fiesta de, religiosa, pues, dependiendo de si la, la publicación era conservadora o la publicación era socialista, eh, la fiesta aparece o no aparece. Eh, también publicamos el año pasado, en agosto, publicamos un folleto de las fiestas o no fiestas, eh, de, de 1931 porque porque claro para, eh, con los primeros gobiernos socialistas republicanos pues se considera la, la fiesta una fiesta religiosa y por lo tanto tiene un tratamiento pues digamos mmm, desde un punto de vista político y desde un punto de, de vista político pues pues se considera religiosa y por lo tanto el ayuntamiento no aporta dinero etcétera Pues Ana Álvarez, ahora que la tenemos aquí, eh, aprovechamos para decirle cómo pasan las bibliotecas municipales el verano. Pues mira, quería yo aprovechar para comentarte que, que bueno, aparte de las publicaciones en Facebook, sabéis, sabéis que cerramos por la tarde, pero aún así seguimos dando servicio de, desde las 9 hasta las 2 de la tarde y comentarte que hemos preparado, por ejemplo, se han preparado, mis compañeras han preparado, eh, para las bibliotecas infantiles un rincón para los niños de este verano que se llama Mari Montaña Mari Montaña también tanto en castellano como en valenciano han preparado una serie de lecturas pero también películas música etcétera y aparte también se ha preparado un cuadernillo de actividades que todos los niños y niñas que acudan a la biblioteca se lo pueden llevar para para si quieren ...y hacer las actividades que proponemos. ¿Y estas actividades infantiles están en todas las bibliotecas municipales? Efectivamente, en todas las bibliotecas municipales. Pues dejamos esa oferta, no solo nos podemos divertir... ...con los fondos históricos a través de las publicaciones de Facebook... ...que realizáis esa gran divulgación desde hace tiempo... ...sino también con actividades presenciales. Gracias, Ana. Gracias a vosotros siempre por divulgar nuestras actividades. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 ...quedan tres minutos para llegar a las nueve de la mañana... ...nosotros tendremos en la tercera hora de este programa... ...a las reinas y damas de mayores de las fiestas de agosto... ...proclamadas el pasado sábado en el estudio de tele Radio Marca... ...pero como es la última de las entrevistas previstas... ...pero como estamos hablando del inicio del Festival de Cine Independiente... ...en nuestra selección musical... ...también hemos puesto alguna que otra canción que aparece en las películas y una de ellas porque no vamos a hemos buceado y hemos encontrado en nuestros archivos como el return to sender que vuelva a ser al remitente fue una de las canciones que interpretó el gran rey del rock and roll Elvis Presley en una de sus prota de sus películas que protagonizó la de girls girls girls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 came right by pues con la música de Elvis hemos llegado a las 9 de la mañana, la última hora del programa La Glorieta. Vamos a hacer ese repaso a las noticias de esta jornada de viernes 8 de julio. Las eh, noticias que les estamos contando desde las 7 de la mañana, la de portada, es eh, el discurso que realizó ayer el rector de la Universidad Miguel Hernández un discurso crítico con el Gobierno valenciano durante el acto de clausura del curso académico. Juan José Ruiz dijo volvió otra vez a repetir que la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante se ha llevado a cabo con criterios políticos y no científicos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 aunque por el momento se quedan las instalaciones actuales como están. Se van a llevar a cabo las clases porque aún no se necesitan unos laboratorios específicos. La formación se va a complementar en el futuro con varios másters de especialización en diversas áreas de odontología. Y estas fueron las declaraciones que realizó ayer el director del CEU, Francisco Sánchez, nada más conocer la noticia. CEU es una gran noticia que la Generalitat nos haya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 También eh, comenzarán el próximo curso académico con buenas noticias la Universidad de Educación a Distancia, la UNED de Elche. Recordamos que hace unos días aquí en este mismo programa La Glorita, su director Francisco Escudero anunciaba que la UNED va a incorporar dos nuevos grados, el de Educación Infantil y el de Ingeniería de Energías Sostenibles. Y además la, el centro de Elche va a abrir un aula, la segunda aula desplazada, esta vez.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 Y para cerrar el bloque dedicado a las universidades, la Miguel Hernández ha comprado un mobiliario adaptado para hacer accesibles sus bibliotecas, tanto para sus estudiantes como para el resto de la población en general. La iniciativa ha estado impulsada por la Cátedra de Accesibilidad y Entorno Inclusivo, Francisco Carreño Castilla. También...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 ...se llevó a cabo en Pontevedra. Apenas hace una semana que se celebró el Pleno del mes de junio... ...y alguno, algunos grupos políticos, como el Partido Popular... ...ya están presentando las mociones que llevarán al Pleno de este mes. El otro día, el portavoz Pablo Ruth presentaba la propuesta... ...de un pacto municipal para hacer frente a la subida de precios... ...y ayer...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 El polémico proyecto del equipo de gobierno de convertir el mercado provisional en definitivo ha provocado la creación de una plataforma ciudadana en defensa del patrimonio y cultura de Elche. La integran un buen número de ciudadanos que lograron con la plataforma Salve el Mercat evitar el derribo del viejo edificio. Ahora no están dispuestos a que se vuelva a repetir la misma historia, que el gobierno sin consenso y a menos de un año de las elecciones deje el mercado provisional sobre una zona ajardinada.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 Y como hemos adelantado desde las 7 de la mañana y en la entrevista realizada al director del Festival de Cine Independiente de Elche, Vicente Sánchez, hoy arranca la edición número 45 y lo hace con una nueva categoría, la proyección de los largometrajes, óperas primas de los cineastas que han sido seleccionados por el jurado y que concursan. ...en esta edición, las proyecciones se llevarán a cabo... ...en los cines Sodeón, serán gratuitas con entradas gratuitas... ...y con la presencia de los directores... ...pero también de los actores y actrices... ...algunos de los cuales ya están consolidados... ...y tienen gran prestigio... ...escuchamos a Vicente Sánchez. Los directores de todas las películas vienen... ...en el caso de La Pasajera es una doble dirección... ...vienen los dos... ¿eh?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 Pues cuando finalicen las proyecciones de las óperas primas que se presentan al concurso en la edición del Festival de Cine Independiente, los cines Odeón volverán a retomar su programación habitual del 20 al 24 de julio con el Sastre de la Mafia, un thriller que traslada al espectador al Chicago de los años 50. La programación de julio va a finalizar con la comedia francesa Mentes Maravillosas que obtuvo el premio del público de Málaga y tras el paréntesis vacacional de agosto del 7 al 11 de septiembre se proyectará otra comedia competencia oficial y continuará así las proyecciones del 14 al 18 con las sesiones del, a las 5 y media 8 y 10 y media de la noche excepto con la película el callejón de las almas perdidas que tendrá un horario especial cinco y media y ocho y media de la tarde debido a, a su larga duración.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 Y por último les informamos que desde hoy aparcar en la Universidad de Ilche junto al Conservatorio de Música es imposible porque hasta el 22 de julio se ha vallado, el recinto estará vallado para llevar a cabo un festival de música que comienza hoy, esta tarde noche, con la actuación de Miguel Ríos, un recinto en el que pasarán otros cantantes como Ana Mena, Sergio Dalma o Antonio Orozco, entre otros. La Glorieta con Rosmary Alonso. El coche de tus sueños está a tu alcance.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 Salida del centro de tránsito de Guangzhou. Recepción en oficina de reparto de Pekín. Salida de oficina. Detenido en aduana de Pekín. Salida de aduana. Envío a centro logístico de Barcelona. Recepción y procesado. En camino. Paquete no entregado por estar ausente en domicilio. El camino más corto para disfrutar de las rebajas siempre es el mismo. Bajas, compras, estrenas. Tienes decenas de tiendas a unos minutos, al lado de casa. Triunfar en las rebajas es una cuestión espacio-temporal. Concejalía de Comercio, Ayuntamiento Consejería Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Tic-tac, tic-tac.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 Sa decir antes que pase la noche No voy a esperar hasta que salga el sol Porque la ilusión en tus ojos me está matando y no quiero aumentar la confusión Te Antes de que sea tarde, muy tarde para que puedas creerme otra vez. Quizás ya no es quizás ten por seguro, que es una oportunidad que no vendrá después. Siempre me amora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 Faltan cuatro minutos para llegar a las nueve y media de la mañana y antes de la entrevista con las reinas y damas mayores de las fiestas de Elche, vamos a disfrutar con la música que tenemos seleccionada. Lara Álvarez, la presentadora de, la, de ese show televisivo Los Supervivientes, pues ha retomado su faceta de cantante... Y esto es lo que nos ha lanzado en el mes de junio, hasta que amanezca, en colaboración con Ricky Rivera. No suceden, porque sí, la lección ya está aprendida para ti. No te rindas que la rumba del amor está por venir. Sí, pero entonces, ¿por qué todo me pasa a mí? Si yo siempre fui cuidando al contrario corazón, pa' que no le doliera. La vida, cuando menos te lo esperes Todo gira y te coloca de frente Despierta y camina, que hoy se le baila la suerte Hasta que amanezca, hasta que no olvides Esta bendición solo una vez se vive Hasta que amanezca y sienta que la buena vibra nos tocó Y nos llevaremos de fiesta Ricky, para tu momento, que la vida te sorprende Por tiempo al tiempo, yeah. Lara, de mi vida, esa es para mí te lo digo yo. Te lo digo yo también que te está mirando. Hasta que no amanezca, hasta <risa> que no pise, ya no se mueve nadie, que el que la <risa> sigue la <risa> consigue. Se va de muerteza hasta que nos llame la atención le da timpal al corazón La Glorieta con Rosmar y Alonso bien pues hemos llegado ya a la recta final del programa la glorieta y hemos guardado la joya de las entrevistas de este día para el final porque tenemos con nosotros a las reinas y damas de las fiestas de agosto las mayores tras haber sido proclamadas el pasado sábado en el gran teatro ellas han comenzado ya su reinado y la glorieta esta casa teleelch, no quería dejar pasar más tiempo ...sin conocer lo que hay detrás de estas jóvenes... ...nos las ha traído el presidente de la gestora de festejos populares... ...Fernando Jaén, gracias. Nada, vosotros siempre, por favor, muchas gracias. La agenda de ellas ya ha empezado, ¿no?, desde la misma proclamación. Sí, la verdad es que ya tenemos una agenda bastante repleta... ...y este es uno de los primeros actos donde acuden las tres ya recién proclamadas... Bien, pues como es uno de los primeros y a los oyentes y a mí sobre todo me interesa conocer la historia de ellas, las presentamos. La reina mayor de las fiestas de Elche es Alba Berenguer. Muy buenos días, enhorabuena. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos. Le acompañan sus damas de honor, Irene Botías. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y Clara Sanz. Muy buenos días, Clara. Muy buenos días. A ver, tu voz es eh, muy bajita, Clara. Buenos días. Muy buenos días. Eh, es un tono bajito, pero Aquí muy melódico. Bien. Se nota de dónde viene, Clara. Vamos a ubicarlas a las tres. Alba Berenguer, empezamos contigo. La reina, ¿te pesa la corona? Sé que no tenéis corona, ni tenéis diademas, son bandas, pero ¿pesa el cargo de ser la reina? El cargo como tal no pesa. Yo creo que nosotras las tres y junto con las pequeñas lo llevamos con mucho orgullo. Lo que sí que pesa, lo que sí que podemos decir que pesa es el traje. Sí que pesa bastante, pero... ¿Cuántos kilos pesa un traje? Pues no lo sabemos. Tenemos la curiosidad por pesarnos un día y ver realmente lo que pesa, vale, pero... Pues ya sabéis que tenéis una pregunta <risa> pendiente a responder aquí en La sí, Glorieta. Soy. ¿Y cuántas horas para ponerlo? Pues justo el miércoles tuvimos la primera sesión oficial y, y yo tardé media hora. Mm. Media hora, que ya es bastante. ¿Y puedes tú sola? No, necesito ayuda. Al principio se necesita ayuda. Sí. ¿Y es el color que tú elegiste o el que te dio la gestora? El que ya venía elegido, pero va mucho, muy uy, contenta. ¿Y qué color te ha tocado? Azul oscuro. ¿Y qué vas a decir? No vas a empezar con las quejas. Irene, ¿qué color es el tuyo? El nuestro es azul-grisáceo. Ah, son azules. Plato, sí. O sea, o sea, que las dos damas vais del mismo tono y ella un algo más oscuro, ¿no? Sí. Un poco es. para diferenciaros. Bien, Alba, sois diferentes las tres. Las tres sois estudiantes, tenéis vuestro grado. ¿Lo habéis terminado además las tres? El tuyo, Alba. Sí, yo en mi fue? caso he estudiado traducción e interpretación de inglés, justo acabé la carrera hace un año. Y bueno, me tomé un año sabático para conocer un poco el mundillo laboral y, y de esa forma también se aprende bastante. A ver, eh, te cogiste un año sabático, ¿eso qué significa? ¿Que ya querías ser reina de las fiestas? No, que va ni mucho menos, por ese entonces todavía, por esta situación de la pandemia estaba todo muy, muy en el aire, no se sabía nada aún, era sobre todo crecer yo... Profesionalmente y también personalmente. Y ha sido un año muy, muy bonito también para mí como aprendizaje. ¿Y por qué? ¿Por qué dij, dijiste, venga, voy a...? ¿A qué comisión representas? Eh, María Auxiliadora Algoda. Vale, pero ahora has dado el salto, representas a toda la ciudad, no eres del campo. ¿Y por qué María Auxiliadora? ¿Por qué las fiestas?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 lo más difícil yo ya lo tengo claro presentar las campanadas al cliente <risa> eso te lo eso aseguro. va a ser un gran reto sin duda eso va a ser, un <risa> eso gran reto. Va a ser muy difícil yo al principio no no era Pero consciente Pero salva te lo va a poner fácil <risa> eso seguro eso seguro yo al principio no era consciente y la gente de mi alrededor me decía sabes que ya en diciembre tienes una, una cita y yo ¿Qué cita? Dice las campanadas y ay, madre mía, es verdad, es verdad. Todavía no hemos lucha. ampliado a las damas lo de las campanadas, no sabemos cómo es, eh, lo siento por Irene y Clara, pero es Alba <ríe> quien le toca dar las campanadas. Pero, eh, ¿cuál crees tú, aparte del trabajo aquí en Teleelche, de esa colaboración tan especial, cuál crees tú que puede ser tu mayor reto? Pues buena pregunta, no me lo he planteado. Yo voy con la idea de disfrutar cada momento, a pesar de, de las dificultades que pueda suponer, pero yo voy con la idea de, de vivir cada momento como, vamos, como si fuera el último. Irene Botías, ella es la dama. Eh, ¿Hay eso de primera y segunda dama? Pero ni se nota, ¿no? Exacto, sí que, sí que hay, pero prácticamente somos iguales. Vale, tú eres también de una comisión del Campo de Elche, ¿cuál? Eh, Perleta Maitino. Ah, claro. Bienvenida. Soy de Perleta y Maitino. <risa> eh, te puedo... Bueno, podemos hablar de Perleta y Maitino, pero no. No es el caso, Irene. ¿Tu grado cuál es? Eh, el grado de turismo. Bien. ¿Y por qué el grado de turismo? ¿Por qué te gusta eh, enseñar la ciudad? Bueno, para mí enseñar la ciudad eh, es un orgullo. Soy de, de aquí y creo que no, no hay nada más bonito que poder dedicarte a dar a conocer... A, eh, lo que es tu ciudad y hacer, intentar transmitir eh, el amor y el cariño que sientes por tu ciudad a toda la gente que, que ha decidido venir a Elche para pasar sus uh -huh, días. Uh -huh. Pues Irene, tú tienes, eh, juegas con ventaja. Has tenido más tiempo para pensarte en la pregunta que le he hecho a Alba Berenguer. ¿Cuál es tu principal reto ahora en este reinado como dama? ¿Qué, qué, puedes, qué puede ser lo más difícil para ti? A ver, lo más difícil, como Alba, no me lo he planteado. Sí que es verdad que habrán días que sean más cansados que otros, a lo mejor la semana de las fiestas de agosto, que tenemos muchísimos actos, el calor, pues <ríe> al final son factores que, que se añaden, pero yo creo que, que, bueno, que junto a ellas, mis, mis compañeras, todo se va a llevar mucho mejor y, y bueno iremos afrontando los retos poco a poco. Los trajes esos que pesan tanto... ¿La gestora os obliga a, a llevarlos en todos los actos? Hay algunos que sí que van con... Sí que tenemos que llevar el traje y hay otros sí, me dice que Fernando, no. Sí, Fernando. Sí, sí, sí. sí. Vale. Pero las vais a poner con traje festero, eh, por ejemplo, viendo las mascletas. Y yo me imagino que ese puede ser un momento muy difícil para ellas. A ver, es que cuando has dicho las la so la obliga, parece que estamos aquí... Hay que saber no, diferenciar, protocolo. claro, yo, yo que hablo saber diferenciar protocolo. los protocolos y evidentemente en las fiestas de agosto el 98% de las veces van a ir con el traje festero. O sea, a las, 12, sí. a las 2 de la mañana, de la tarde. Sí, pero es que han ido todos los años, tarde, no es una sí. cosa de ahora, han ido todos los años. Vale. El único acto donde no van con el traje festero es a la nid del alba. Mm, Fuera bien. de esto... ...todos siempre van con el traje festero porque para algo estamos en fiestas... ...y para algo representan a la mujer festera ilicitana... ...que eso bueno, es una representación importante... ...pues ya estaremos preguntando a Vicente Bordonado la temperatura... ...que vais a alcanzar <risa> en pleno agosto... ...Clara Sanz, eh, buenos, días. buenos días, esa voz melódica... ...lo dicho porque tú eres la música, ¿no?, de las tres... ...¿tú, tú das la nota? <risa> bueno, yo toco muchas notas, claro que sí... <risa> <risa> ...tenemos siete y repetimos... Bueno, pero eh, bromas aparte, eres violinista, ya has terminado el grado Sí, yo he estudiado violín, pero me dedico a enseñarlo, Enseño, eh, soy profesora de violín, de piano y de canto. Canto, violín y, y piano, o sea, estás muy acostumbrada a las actuaciones... Bueno, eh, la verdad que desde pequeña en el conservatorio sí que es verdad que hacemos una vez al trimestre una audición de lo que hemos aprendido durante ese trimestre y la verdad que pues disfrutándola desde pequeña. Qué voz más suave tienes, supongo que la del canto. ¿Has hecho audiciones? Eh, audiciones... De en canto, el, de, de piano, supongo que en el conservatorio habrás hecho muchísimas. Sí, audiciones en el sentido como conciertos y también sí. audiciones para... Eh, Aplicar algún puesto, por ejemplo, en, algún, en alguna orquesta que he estado y demás. Eh, tu experiencia como música la vas a aprovechar con Alba e Irene y nos vais a preparar algo algún día. <risa> pues si vosotros queréis, pues sería todo un placer, ¿verdad, chicas? <risa> claro, porque, bueno, os toca participar en un, en un montón de actividades y supongo que, Fernando, también tenéis un festival. Un festival de la, la gestora de festejos, Sí, tenemos el, hacemos un festival juvenil, un festival infantil que no se ha podido llevar a cabo en estos últimos años por la situación de la pandemia, pero que retomaremos evidentemente ahora nada más terminar estas fiestas de agosto y luego también hacemos en San Antón una cosa que se llama el Fester que también participan las comisiones de fiestas en una especie de playback humorístico ¿Mm? Es decir, a lo largo de todo ¿No? el año también tenemos diferentes acciones. No, te lo preguntaba porque si podéis aprovechar eh, los conocimientos musicales de Clara Sanz. Bueno, yo, yo creo que cada reinado tiene sus connotaciones especiales <risa> y a cada reinado intentamos sacarle el máximo partido posible, pero para que ellas también disfruten. Entonces, en la medida que eso se pueda producir, evidentemente lo haremos. Ya. No cabe la menor duda. No te gusta desubicarlas. Eh, primero, su papel. <risa> el de damas y reinas. Clara, no te, no te he hecho la pregunta eh, por qué quisiste ser eh, reina, ¿y de qué comisión? Pues soy de la comisión El Ángel de la Guarda, de Algo de Ipusol, y mm, yo es que llegué a, a mi comisión eh, gracias a una amiga precisamente del mundo de la música, ¿sabes? Una amiga mía del conservatorio, que ella, eh, toda su familia y demás, pues están en... Conozco la a varias. Eh, ¿Quién es esa amiga? Irene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 Que, que era todo un orgullo para mí poder representar a mi comisión. Y bueno, ahora ya a Elche, pues... Pues verdad pues tú que has estudiado música, que me parece fantástico, eh, ¿qué banda sonora le pondrías a las fiestas de agosto de Elche? Eh, pues yo creo que ya con eh, nuestro himno y nuestros aromas... Aromas y sí. Con la voz del gran tenor Guinot, que lo pudimos disfrutar... ...en, eh, por ejemplo, el centenario... Eh, en, la, ...en el último partido del ciclo de fútbol... ...¿sois futboleras las tres? Yo un poco. Irene, estás muy, no te he preguntado a ti... ...por qué Perleta y Maitino... ...por qué reina de Perleta y Maitino... ...por qué quisiste. Pues porque mi familia siempre ha pertenecido... ...a esa comisión, han estado en la junta directiva... ...y al final llevo la fiesta desde muy, muy pequeñita... ...y, y es como... ...mi comisión es como mi casa... Es muy bonito, la verdad. Bien, pues Aromas Ilícita es la banda sonora. Irene Botías, eh, tú como tu, de turismo, ¿cuál es el rincón que, que para ti sería el más impresionante de, de tu ciudad, el que más te emociona y te impresiona? ¿Cuál? Y ahora que lo vas a vivir eh, como reina, o, bueno, como dama de Ilche. Pues es muy difícil es que elegir muy difícil, ¿eh? uno en concreto porque Elche tiene muchísimos lugares singulares, pero sin duda alguna eh, el Huerto del Cura es un jardín que siempre me impresiona, me, me encanta, el Parque Natural del Hondo también me encanta muchísimo pero es muy complicado <ríe> quedarse con uno solo. Y además ahora, bueno, ¿tú, tú, tus aspiraciones laborales es, por ejemplo, ser guía turística o, o poner una agencia de viajes, ¿cuáles son tus aspiraciones, tus ambiciones? Pues por ahora quiero continuar estudiando, voy a pues... cambiar un poco del sector turístico, voy a hacer un máster de marketing y ya cuando acabe el máster pues ya veo <ríe> hacia dónde quiero quiero ir va, enfocándome Vas bien encaminada igual que Alba Berenguer te has tomado el año sabático que te viene bien porque la agenda es apretadísima no vais a poder respirar es. y espero que una séptima octava ola de la pandemia nos, nos pase lo mismo que a vuestras antecesoras que no se prolongue en el tiempo de vuestro reinado espero que sea de un año que es lo mejor porque se va a disfrutar con mucha intensidad Alba Berenguer para terminar eh, te he preguntado el momento más difícil, pero el momento más esperado como reina, eh, ¿cuál, ¿cuál es el que ya estás pensando? Pues es muy complicado elegir un, un acto en particular porque cada uno tiene su singularidad. Yo espero con muchas ganas el momento de la crida, porque es cuando damos el pistoletazo de salida Eso a nuestra... Eso no vale. <risas> Tienes <risas> a Fernando Jaén al lado. ¿Qué vas a decir, Alba? No, Qué no diplomática, es la, verdad, la verdad. La crida es que, lo digo porque es un acto que organiza la gestora de festejos populares. Eh, pero bueno, ¿estás esperando la crida? Sí. Y, y, y también, con la crida... También espero con mucha emoción eh, la ofrenda de flores a nuestra patrona. Creo que es un acto muy emotivo para todos los festeros y festeras. Es un día en el que las calles se llenan de flores, de mucha emoción y de, de mucha devoción también por, por nuestra patrona. Como traductora hay en las fiestas de Elche muchas palabras que no tienen traducción, que son exclusivas. ¿Con cuál te quedas? Pues... Yo, yo ya tengo una. Es muy complicado el mundo de la traducción, me parece muy curioso ¿no? cómo palabras que son autóctonas nuestras uh -huh. no, no tienen traducción por eso, porque cada cultura tiene su, su singularidad. Me, me parece muy curioso el, el hecho, por ejemplo, de la ofrenda, el, nuestro arroz con costra, no tiene una traducción como tal. Entonces, eh, tengo muchas ganas de que vengan turistas a preguntarme en qué consiste el arroz con costra, ¿no? Porque, claro, va a ser muy, muy diferente para ellos, ¿no? Y transmitírselo. La verdad es que sois tres mujeres que estáis muy preparadas, no solo para representarnos, ¿no? En fiestas, sino en nuestras tradiciones, en nuestra esencia. No hemos hablado del misteri, pero supongo que, bueno, Clara, tú eres la profesional. Eh, supongo que el misteri lo vas a vivir eh, de forma muy especial. Sí la, sí, la verdad que lo espero con muchísima ilusión, eh, porque sí que es verdad que cada año que he podido verlo, eh, lo he visto, y um, sí, sí, la verdad que es impresionante. Irene, lo mismo digo, en el Camp de hay más tradición incluso de asistir a las representaciones del misterio, al igual que en el centro de la ciudad, no sé si tus padres eh, te lo han inculcado desde pequeña, o cuándo conociste tú el misterio, cuando empezaste a, a estudiar. No, esto yo creo que, que todo ilicitano, da igual seas de ciudad, seas de campo, mm. todo el mundo tiene ese cariño por un patrimonio de la humanidad tan nuestro como es el, el misterio de él. Es algo único y al final eso es tradición. Pasa de familia, tus abuelos te lo van enseñando y al final desde pequeñita le coges ese, ese cariño porque es una seña de identidad nuestra. Alba. Yo coincido con Irene, mi abuela desde pequeñita me inculcaba la prueba del Ángel, la Nema prueba, prueba del de ángel. ángel. Exactamente. <ríe> y y es muy mí. bonito cómo se va pasando de generación en generación. A mí me parece uno de los actos también muy emotivos en el que aplaude este Kael el oripel de, del cielo y, y las lágrimas también de emoción de ver a nuestra patrona coronada. Fernando, la gestora de festejos, representas a las comisiones de fiestas de la ciudad. Tienes aquí a tres representantes del campo del Che, ¿cómo lo lleváis?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 al pueblo de Elche y eso es lo que tiene que calar a toda la gente ya no hay de un campo, evidentemente no van a, está bien que ellas eh, digan y expresen y, y además muy orgullosas cada una de qué comisión viene, porque claro. todas vienen de una comisión de fiestas pero creo que esa batalla no es una batalla o ese comentario ya fuera de lo que es el ámbito, creo que tenemos que empezar a normalizarlo, o sea, son chicas que vienen a disfrutar y nosotros somos personas que llevamos, yo en concreto con este, 18 años al frente de esta entidad y que creo que todas las que han pasado han disfrutado, nosotros hemos disfrutado con ellas y lo que tratamos ahora es de iniciar una familia festera, que es lo que trata, ellas... ellas ...lo vivieron en sus comisiones a un nivel... ...ahora lo van a vivir a otro nivel... ...y nosotros nos vamos a ofrecer a ellas... ...como lo hemos hecho con todas... ...para que disfruten de este año... ...para que vivan algo que no van a volver a vivir... ...y que podamos entre todos pues, llevar lo mejor posible... Pues, ...con la ayuda de vosotros, de los medios... Sí. ...con la ayuda de los licitados... Pues, ...y con la ayuda de la administración... ...sin duda esa primera lección... ...que estás dando a las tres reinas y damas... ...de las fiestas del Che... Eh, ...la saben muy bien... ...y la tienen bien aprendida porque han asentido durante todo el tiempo que has estado hablando Fernando, yo me quedo con un hashtag, eh, con estas después de, de haberlas conocido y de haber hecho la entrevista, no hay tiempo para más y es una lástima, pero me quedo con el hashtag que se lo dedico a ellas en el August con check las tres check gracias. y contigo Fernando, y además le dedicamos a estas muchachas eh, me ha dicho Alba que le encanta Dani y Martín, así que yo también tengo otra lección así emocional de vida para las tres Les digo lo que dice Dani Martín. Qué bonita la vida. Hasta luego y suerte. Gracias. Gracias. Gracias. Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable a veces, cuenta contigo. A veces ni te mira. Qué la vida vida, qué bonita la vida vida cuando baila su su Que se vuelve vuelve maldito, cuando de de planes Wat juega contigo Tras tantas een mooie bonita la vida Y tan bonita es Que a veces Se despista Y yo me dejo ser Pues vida, lo me das. vida tu caminar, vida que arranca coarda, que lucha, que sueña que pe, vida que vuelve, a dar. vida que zo. So A veces enorme, te acaricia y te mima A veces sentir tan grande, a veces eres un niño A veces enemiga, qué bonita la vida Qué bonita la vida, qué regalo tan grande Que luego te lo quita, desde no ser de nadie A veces un sinsentido, otras tantas gigantes Qué bonita la vida Es que a veces se despista, yo me dejo ser, tan bonita es, su vida longe, mira tu caminar, cuida que arranca tu barrio, que lucha, que sueña, que va. Aan het En ik dat ik een beetje moest. De usted para luego arroparte te hace sentir valiente. Tras tantas, donatie, que bonita la vida. Minuto 85 de partido, abre juego a la banda. Atención, que la intercepta al medio del campo. Avanza ante la tenta mirada del marcador, lo va a driblar. Driblar 1, driblar 2. Intenta pararlo no puede. Es increíble. increíble!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 Twee minuten om te komen bij de nos nos in de ochtend. We gaan nu. We gaan nu. We gaan nu. We gaan nu. de gaan de Ya saben que nuestra página web, teleelch.es, pueden volver otra vez a escuchar el programa porque desde las 7 de la mañana les hemos estado contando las noticias y continuaremos ahora con Marga García. Nosotros volvemos el lunes con más información, con más música, con más entrevistas. Hasta entonces. Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tené volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigos, mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasaje